varios gobiernos a la plataforma eh, contra la depresión y por las libertades eh, porque hay, hay un cosas clarísimas eh, y yo, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que hay una represión impresionante contra... Eh, movimientos sociales, sindicatos contra personas individuales que hoy salen a la calle a rechazar las medidas del, del gobierno no, ¿Cómo se resuelve con represión? Lo vimos recientemente con el, con el conflicto de la minería donde hay más de 100 personas imputadas hoy, hoy mismo conozco la, la imputación de cinco mineros en los conflictos de, de que hubo en en el pozo de... Eh, ahora mismo, ¿cómo se llama? De, de, que, que está aquí para la zona de Morena, el pozo... ¿En Santiago? Eh, bueno, pues hay, hay cinco, cinco in, in, imputados que ya decretaron prisión y para evitarla pues eh, piden 2.000 euros a cada trabajador como... Eh, ...como medida para pa que de momento no ingresen en in, in prisión... ...y estén libres presentándose tres veces al mes eh, en, en los juzgados... ...vamos esto prácticamente es un trato prácticamente de, de, de, como de criminales... ...no cuando estaban en la calle defendiendo el de trabajo... ...bueno pues de ahí hasta ciento y pico procesados que hay en Asturias... ...pues nos podemos imaginar lo que hay, lo que se pretendía hoy un poco... En, ...con la rueda de prensa, es decir que la plataforma contra la represión... ...y por las libertades vamos a iniciar una campaña de sensibilización social... ...contra la represión... ...y que, evidentemente vamos a iniciar una campaña... ...también en defensa de todos estos compañeros... ...que están implicados en procesos judiciales... Vale. De, la, ...de la minería... ...por el tema de los desahucios... ...por el tema de manifestaciones... Eh, ...que sales a la calle y de, toman la filiación... Y, ...y sancionan... ...por cuestiones que, que se están haciendo... ...creo que en, en defensa de nuestros de nuestros derechos... ...y eso no lo podemos permitir... ...y la, la, la plataforma contra la represión... ...y por las libertades... ...pues quiere iniciar una, una campaña en este sentido, en defensa de los trabajadores procesados y una campaña de sensibilización social para que se sepa que en, en Asturias y en el contexto del Estado español pues está viendo una represión tremenda. No podríamos hablar de fuera de aquí lo que está pasando con los jornaleros de, de Andalucía, pero bueno, nosotros estamos planteándolo en Asturias porque estamos aquí y, y vamos a ver si somos capaces de coordinar y hacer una campaña general contra la represión. podréis apreciar la simpatía que sentimos por las fuerzas de seguridad. Ignorantes, vigilantes, permanecen siempre atentos a la manifestación de tu ciudad. Abuden fieles como tus perros. Ya sabréis contra quiénes cargarán o señalarán.